Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Pampa discriminada otra vez en el presupuesto 2020. Ariel Rauschenberger, diputado nacional, sostuvo en periodismo turno mañana que el anuncio de la CUNSA deja a la provincia otra vez postergada en la repartición nacional. Vemos que, que somos nuevamente discriminados que, que nos siguen recortando fondos y que eh, no nos contemplan aspectos que son fundamentales para nuestra provincia, ya analizando si uno ve el proyecto de ley, una cuestión relacionada con las cajas de jubilaciones provinciales, que es el, nuestro sistema jubilatorio, en los, nuestros jubilados provinciales, no tiene el, no está contenido en lo que es el atender esta, esta obligación que, que corresponde al Estado Nacional de que nos pague ese déficit, esto no lo está contemplando el articulado, y un presupuesto que en valores nominales nos hace recortes en las partidas, si a esto le agregás eh, el efecto de la inflación que eh, ya, este, transcurre este año más la que prevé el año que viene, o sea, también tenemos recortes en términos reales, este, y bueno, no, no está contemplado, o sea, la provincia sigue discriminada este, nuevamente. Trabajadoras y trabajadores de Mini Cuotas Ribeiro cobraron solo el 30% de sus salarios. Temen que el local cierre definitivamente. Nuestro cronista de exteriores se acercó a la sucursal de la empresa y dialogó con Susana y Gerardo. La situación es que el día 6 nos depositaron el 30% del sueldo, lo cual indicaron al gerente que en la semana se iba a hacer otra entrega y para el otro fin de semana iba a estar la totalidad. Pero a hoy 19 no han vuelto a depositar nada y al gerente le informan que hoy, que mañana, que hoy, que mañana y así estamos. Se nos vienen pagando el sueldo en cuota y bueno, por ejemplo nosotros tenemos la necesidad de que pagar las tarjetas, bueno más yo que tengo dos bebés, a veces complica mucho con por el, por el dinero ¿viste? Este, y las tarjetas viste ya se vencieron, no te esperan y bueno, uno lo que está pasando con el tema de que nos pagan en cuota. Eh, ...los temas que usar la tarjeta, viste, para, para el alimento y eso, viste... ...pues está un montón deuda. Deuda de deudas, tiene deudas más de lo que está. Jorge Rodríguez sostuvo que la oposición no está informada... ...sobre la creación del ente municipal, que se encargará de regular DAXA. Le habrían comentado que el proyecto era para discutir... ...los convenios colectivos de trabajo. Me ha llamado la atención este, todo esto porque lo que llegó al Consejo... ...es que pudiéramos empezar a discutir o a ver... Eh, un nuevo convenio colectivo de trabajo para la gente de DAX sí. no la conformación de un ente yo ya lo observé en una reunión que, a la que participé, en la que participé la primera reunión que hubo eh, que se empezó a hablar de un ente así que la verdad que no, no tengo ningún reglamento o algo por el estilo de cómo sería ese ente Te tengo que ser sincero con respecto a qué, a qué hay que hacer en DAX yo creo que hay que hacer algunos cambios eh, lo que sí por, eh, teniendo en cuenta el tema del convenio colectivo de trabajo eh, nosotros considerábamos que también, como se si iban a, a cambiar condiciones de trabajo, se podría haber discutido tranquilamente en el seno de la comisión paritaria. Así que fue eso lo que manifestamos en su momento. Después hubo otra reunión en la que no, no pude participar. Y así que, bueno, esperaremos los acontecimientos a ver qué es lo que quieren hacer realmente. O la conformación del ente o este, un nuevo convenio colectivo de trabajo de la gente de aquí. La directora de Epidemiología, Ana Bertone, alertó a la sociedad por un brote de sarampión. La profesional insistió con la importancia de la vacunación. La vacuna es gratuita y se aplica en todos los centros de salud. Sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria, inmediata, porque demanda hacer eh, acciones de bloqueo, eh, chequear la vacunación de la gente alrededor, estar sospechando más casos, porque como es tan, tan contagioso... Eh, tiene una alta transmisibilidad, es muy probable que haya más casos que a lo mejor pasen desapercibidos a la consulta. Ah. Entonces, y esos casos sigan contagiando, y la persona que no está vacunada pueda enfermar y hacer una enfermedad por ahí leve, o si es una persona más vulnerable, enfermar y hacer una... Una, una enfermedad por ahí más, más grave, que la gente se acerque a los centros de salud con sus médicos de confianza, con quienes quieran, pero que consulten y pongan la, la vacuna al día, es gratuita y está en todos los centros de salud de la provincia. Lilia López, secretaria general de UTELPA, se refirió al alto acatamiento del paro docente. La CETERA llamó a paro general por las docentes que murieron en la provincia de Chubut. Sufrieron un accidente cuando volvían de un reclamo salarial. Exigen la apertura de la paritaria nacional. Hay responsables absolutos de esto, como es el gobierno provincial de Chubut y como es el gobierno nacional. Ambos son responsables de la educación y del sistema educativo de... De, de esa provincia, y bueno, tendrían que haber este, resuelto como corresponde este conflicto, lo que menos han hecho, ni siquiera han intentado este, ¿no es cierto? resolverlo, y bueno, hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras de esa provincia que están sin cobrar el salario. Yo creo que hoy la sociedad está dando, estamos este, unidos, estamos acompañándonos, Y creo que, que estamos demostrando vamos camino a octubre este mucho más unidos que nunca. Y estamos diciendo no queremos este modelo. Mm. Lo demostró, las elecciones pasadas las paso, mm. este, de que es otro el modelo de país que queremos. Radio